m <sighs> Peregrinar para mí significa una forma de meditar, una forma de interiormente caminar. O sea, mi camino está aquí adentro y cuando yo peregrino no solamente camino físicamente en un lugar, sino también interiormente, porque no hablo, me escucho, me siento, me siento interiormente. Entonces, para mí, peregrinar no solamente es el que peregrina, sino cada ser humano que desea ir interiormente, a descubrir, a encontrar soluciones, respuestas, eh, energía tal vez. El primer peregrinaje tuve que seguir un camino no fácil, muy duro, de tantos años y no solamente el tiempo, sino la dureza de los lugares, de caminar en lugares desconocidos, simplemente guiándome por la meditación del sol, guiándome por eh, las señales que la naturaleza me daba y así pude llegar de templo en templo y para todos que peregrinaron también no era fácil porque ellos tenían que esperar las señales conmigo, entonces fue fue como aprender paciencia, paciencia, más paciencia y sobre todo aceptar toda señal como mensaje de la naturaleza, como mensaje del sol y seguir ese camino alrededor de la tierra y cada, cada enseñanza se tejiendo como una cadenita, como así una perla, otra perla, se iba tejiendo, tejiendo, como una chaquira, otra chaquira. Para el final dar a entender cuál era la solución para nuestra situación, ahora me encuentro en una segunda misión. Esta segunda misión es por nosotros vivientes de hoy día, descendientes, tanto indígenas como creo que para un blanco le puede ayudar, para un mestizo, para todo el mundo que vive en América le puede ayudar esto. Aquí en nuestro continente, así por ser como una columna vertebral que une los centros energéticos, la misma forma se manifiesta en nosotros los que habitamos el continente, ya que es el continente más grande del planeta y donde todas las razas se encuentran, la indígena, la negra, la blanca, la amarilla, todo está aquí en este continente. Hoy día es así hoy día podemos decir que aquí está la variedad de razas de seres humanos que están viviendo en el planeta tierra entonces lo que he visto en este caminar que ya que estamos todos aquí deberíamos de hacer todos como la luz del arco iris. juntarnos ser una familia y formar una sola luz no el rojo mejor que el amarillo ni el amarillo mejor que el negro o el blanco todos los colores uno solo Nuestras profecías dicen que vivimos el final de un ciclo de aproximadamente 26000 años y que estamos a punto de seguir un nuevo, una nueva era. El final de esta era es la parte más oscura de la evolución humana, estos últimos 500 años y estamos casi al final, eso eso es lo lindo, que ya empieza la época de luz. Además pienso que el cambio es constante. Solamente que hay cambios grandes y cambios pequeños. Mire cómo cambia en 24 horas, de día a noche, de oscuridad a claridad. Un niño, un adolescente, un mayor, va cambiando la fase del ser humano. Todo es un proceso de cambio. Una semilla, un árbol, una fruta, todo va cambiando. La vertiente, el agua, el río, el mar, se evapora la lluvia de la nube baja y hace ciclos y mire cómo va cambiando entonces todo es un cambiar constante ese cambiar es lo lindo porque de una vertiente se convierte en océano o sea es verdad que nosotros nos transformamos de un ser a otro ser que en esencia es el mismo ser, la naturaleza ese constante cambiar entonces si las profecías hablan de cambios o grandes cambios pues hay que alegrarse Incluso cuando la tierra drásticamente cambie, va a cambiar. Solamente que el pachacutec de la cultura incaica y pre-incaica, que ya profetizaba esto, viene desde la cultura Mu, que llegará un gran cambio después de cerrar este ciclo grande. Ya. Es que la tierra puede perder otra vez su equilibrio. Ya. Depende de nosotros si entramos en un cambio armónico, un cambio violento, drástico. Para esto, pues, es importante recordar que lo sutil, lo armónico es lo que nos agrada, ¿sí o no? Entonces, pensar solamente eso. No dejarse llevar por lo drástico, simplemente reencontrarse con el ciclo de la naturaleza. Reencontrarse con la naturaleza, reencontrarse con uno mismo. Y nuestro calendario cierra también en pocos años. Significa, ahí va a haber más posibilidad de cambio Y lo que el ser humano tal vez difícilmente puede entender Tal vez personas que pueden ver visiones Personas que le contaron los abuelos de los abuelos estos mensajes Es que el sol central da pulsos de luz El Apum No sé cómo es en otra cultura, tal vez Dios Tal vez Kunakú Grandes luces, grande espíritu Cada cierto tiempo, como el corazón de nosotros que tiene tuc, tuc, un ciclo, también son gigantescos sus ciclos. Imaginemos cada 26.000 años. ¡Dum! Emana luz, más luz de lo normal. Esa luz hace que todas las galaxias dentro de este Cosmo Universo reciban más luz, que significa que van a cambiar de lo más eh, espeso, oscuro, a lo más claro. Eso es lo que está pasando con el Pachacútec. Pachacútec es la energía del cambio, el gran cambio. Esto trae una energía que a todo cambia, no solamente la Tierra. Y por eso debemos alegrarnos porque la energía de cambio llega al planeta y esta energía de cambio debemos aprovechar y entrar en esa energía para que todo cambie. ¿Ya? Y si todavía estamos un poco desalineados o desequilibrados, pues apurarse un poquito y buscar la forma armónica de cambiar. Hablando globalmente, la humanidad ahora o la Tierra tiene una gran herida. Es que la Tierra tiene un espíritu y el espíritu de la Tierra también tiene un corazón. Ese corazón está herido. Las emociones de nuestro planeta Tierra está herido Entonces nosotros, sus hijos, los seres humanos, debemos hacer algo al respecto esa es también la esencia de mi peregrinado tratar de buscar una solución a, nos, a nosotros ¿por qué? porque nosotros somos como la tierra mismo si curamos nosotros, curamos la tierra porque somos unidos no vivimos en el espacio, vivimos dentro de esto entonces la herida que tiene la tierra en realidad la tenemos nosotros el daño que hacemos a la tierra nos causamos nosotros El desequilibrio que causamos al planeta Tierra no los causamos nosotros. Entonces cada ser humano que tiene la posibilidad de ayudar un poquito a curar esta herida del corazón de la Tierra, debería hacerlo. Hoy día todo está confuso. Hoy día no se encuentran más las raíces. Y no sabe para dónde ir. Incluso el mismo eh, joven, la mujer, hombre, Incluso la misma persona eh, mestiza que vive acá, de entre Europa y América mezclado... ...hasta esa persona no tiene ni tanta raíz europea como tanta raíz indígena... ...porque no entra en conciencia de eso y no sabe para dónde, ¿no? Los sistemas tal vez lo llevan a, a tratar de copiar un sistema del norte de, de, de las industrias... Eh, ...consumista, capitalista... Tal vez diciendo así con eso de, de todo cuesta y todo se compra y todo se vende. Entonces nos hacen confundir. Y eso que veo, estamos muy confusos Porque como digo, siendo uno de los continentes más ricos de cultura, de sur a norte, todo era lleno de tradiciones y culturas grandes. Sin embargo, actualmente hay una confusión. Y para esto he visto que podría ser un paso como solución la educación cambiar un poco los sistemas de educación regresar a la forma antigua de educar donde la madre el hogar jugaba un papel importantísimo para este este educar para esta ciencia de educar el niño o la niña, los niños no empezaban a aprender afuera empezaron a aprender en la casa Los abuelos, las abuelas, ellos eran quienes transmitían. La madre transmitía su enseñanza de afecto, de amor. Ahí empieza el fundamento de la educación. O sea, para mis visiones, que son visiones de los antepasados, siempre fue así. Que si un niño, un ser humano, quiere crecer como un sabedor de la vida, entonces debe primero entender qué es la vida. Y en la vida debe entender que todo está relacionado que tanto un arbolito, un pajarito, un pececito, un río, una montaña, todos son hermanos y hermanas, todos son padres y madres, todo es una familia. Entonces, ¿quién mejor le puede transmitir a un niñito, a un guaguito, a una niñita? ¿Quién mejor? La madre, la abuela, el abuelo. Ellos con su experiencia, con su afecto, porque la mujer tiene ese poder de la energía femenina, de los afectos, ella puede, por medio de los afectos, transmitir esta forma de educar. En este peregrinar de varios años, tanto alrededor de la Tierra como de sur a norte por el continente americano, lo que pude también sacar como mensaje es que la mujer juega un papel importantísimo en esta época de cambio. Y ya en la primera misión de peregrinaje he visto en una visión como la madre tierra da la luz a la nueva era, era algo mágico, Entonces eso para mí significa que la fuerza femenina es como que da el inicio a todo lo que va a llegar. Por esa razón pienso yo que como la madre que inicia los primeros pasos de un niño, asimismo la fuerza femenina de la mujer puede ayudar a este cambio. Ya sabemos nosotros que vivimos una época de patriarcal que se está acabando y antes de eso hubo el matriarcal. Entonces ya es el final. Entonces justamente ahora yo trato de orar, pedir que la mujer en todo el mundo tenga ese equilibrio, que sea igual como nosotros de energía. Que su energía femenina, la energía masculina de nosotros los hombres, pues sea en el mismo balance que no sea discriminada que sea la mujer también su poderes lo presente ahora porque eso necesitamos es la madre entonces todo que nace nace de la madre de la mujer por esa razón cuando vemos al padre sol lo vemos como un masculino aquí dentro de la tierra dual pero cuando salimos de la tierra y vemos afuera vemos que el sol mismo se da vida o sea es también femenino es una madre Por eso también antiguamente decía la madre sol, el padre sol. El padre para nosotros con visión dentro de la tierra, pero meditando y saliendo y viendo el universo de afuera, vemos que el sol también es como madre, es dos en uno. Y como el primer paso para un ser humano, como un, después de nacer un niño, es la madre, porque no es el padre que le va a dar eh, de lactar o, o, o enseñar, ciertas cositas, sino que la madre lo, lo abraza, lo siente, y ese es un afecto. Es solamente un, un transmitir de afecto. El momento de, de nacimiento, así como visto yo eh, a la tierra cuando da la luz la nueva era, yo me puedo imaginar, la mujer también en ese momento, cuando da a luz un bebé, una guagua, en ese momento pienso yo que es algo divino, es como ser creadora. Y esa energía de dolor, de felicidad de la mujer dando a luz, esa energía siente ella todo, el todo, la nada, la vida, la muerte, felicidad, sudor, eh, alegría y al final para quedarse con el afecto y el amor y coge su guaguito, le ponen en el abrazan entonces ese afecto queda da el guaguito ese es el primer mensaje y enseñanza a ese nuevo ser o sea, ese nuevo ser como nueva era, nace con ese afecto debe de continuar con ese afecto para nosotros descendiente de la cultura sudamericana pensamos que existen estos tres mundos y por qué razón porque nosotros cuando meditamos vemos estas tres dimensiones grandes el mundo de arriba como decía el de abajo y el de nosotros en medio pero asimismo todo es macrocosmos o sea, grande y todo es pequeño todo es todo y todo es nada o sea somos un reflejo de esta creación el cielo, su corazón el sol es la sabiduría la tierra, que es el mundo inferior, su corazón, es la naturaleza, son los sentimientos y el mundo que une o debería de unir los dos, es el humano y cuál es su función o su corazón, es el amor o sea nosotros humanos somos seres amor, somos seres luz, luz, energía, amor todo es una sola, en diferentes dimensiones pero todo es uno O sea, no es una cosa un poquito chistosa decir, ser humano es amor. Representamos esa energía, somos llenos de esa energía. La humanidad debería pulir o debería llegar a ese punto de ser el amor. El cielo es sabiduría, la tierra es sentimiento, nosotros el amor. Y al ser este elemento del medio, debemos ser elemento que une todo lo de arriba como lo de abajo. El saber como los afectos y todo en equilibrio. Así es, así funciona para nuestro el espíritu. En tres partes, como acabo de decir. Y esas tres partes hay que mantenerlas en equilibrio. No mucha sabiduría y oprimir el amor y oprimir los sentimientos. O muchos sentimientos y oprimir el amor y la sabiduría. Ni tampoco tanto amar y de repente uno no piensa mucho y, y tampoco no, no le gustan los sentimientos si no hay familia, no hay amistad. Sino más bien todo en equilibrio. Cuando se creó el universo, hubo como una explosión, una voz. Esa es la voz del Aum, Apum, del On, que es lo mismo, solo en diferentes lugares del planeta, toma otra otro sonidito, pero la esencia es la misma. Entonces, para nosotros significa que la luz, para empezar su camino de manifestación, o sea, de la gran luz, ser el gran amor, una gran energía y un gran espíritu, ese camino es... Con, con eso de la vibración, con eso de una voz, un tono sagrado, es como una explosión. Nosotros decimos así en Sudamérica, a -pum". otra cultura Om, otros dicen Aum. Y esto es como una vibración, porque así va la evolución, no es lineal, todo energía va así, como una onda. entonces Esto, al final, ¿qué pasa? Toma cuerpo como espíritu, forma, energía. La forma de la energía es un espíritu. Y eso se manifiesta ya dentro de una materia, en materia. Entonces, para llegar a esa materia, significa que toda materia, todo ser manifestado, todo, todo que usted observa, está dentro de su ser un espíritu. También me gustaría decir que yo veo que todo tiene espíritu, y eso no es nuevo, eso ve todo el mundo, todo el mundo que es sensible va a saber que detrás o dentro de algo físico hay una energía, esa energía pues es el espíritu, y ese espíritu es amor y ese amor es luz, o sea, todo es desde la luz del sol hasta nosotros, entonces ese espíritu que llevamos aquí adentro y llega hasta afuera, lo puedo explicar mejor poniendo un ejemplo como de la vela, la vela, por ejemplo si imaginamos una vela, y su eh, llamita, y si prendemos esta vela, es como el momento cuando cogemos vida en el planeta Tierra. Ese momento cuando cogemos vida en el planeta Tierra es cuando prendemos esta vela. Prendiendo esta vela, en ese momento, para mí, todo lo blanco de abajo es como lo que hemos traído para vivir acá. Por ejemplo, para vivir 100 años, 120, 80 años... Todo ese es el tiempo de vida acá en la Tierra, físico, porque esto es físico, lo blanco de la vela es físico, y todo que queremos hacer en el planeta Tierra, o sea, nuestros deberes, nuestra misión, nuestra meta, nuestro sentido de estar aquí dentro de la Tierra. Entonces, todo está en esta velita. Y esa eh, llamita, mechita, eso de ahí es como nosotros, nuestro cuerpo. Y después, esa llamita alrededor es el espíritu. Y si vemos esa llamita, que es como amarillo por afuera, en el centro es como azulito, ese azulito es el alma. O sea, el alma es parte del espíritu. Cuando veo yo a un ser, su espíritu, pues veo grande, que está fuera de su cuerpo, y la parte que está dentro de su cuerpo, le pongo yo otro nombre tal vez, y aprovecho que en español se llama alma esto. ¿Por qué? Porque es la parte con que une la parte del físico-cuerpo, Une como botoncitos así los centros energéticos y eso de ahí es la unión de las emociones. Por eso todo el mundo puede sentir su alma, pero alma también es espíritu, parte del espíritu. Lo de afuera no puede ni ver ni sentir, pero lo que entra en el cuerpo sí. Porque las personas, sin saber por qué, cuando hay alguna preocupación, sienten como dolores acá. Cuando está enamorado, alegre, su corazón pulsa. Cuando está pensando o estudiando, su cabeza explota. ¿Y por qué? ¿Cómo funciona esto? Es porque su, su alma o su espíritu que está dentro, en ese momento está haciendo eh, efecto a un órgano físico. ¿Ya? Así entonces podemos saber cuando usted siente algo que no es lógico, mi, mi corazón empieza a latir y mi cabeza me calienta y mi estómago cuando me enoja me duele o me alegra, entonces sabe usted que hay algo más de lo físico que influencia su cuerpo. Eso es el espíritu y el alma. Entonces, al tener todo ser vivo, un espíritu, y yo también ser un ser vivo, significa entre espíritus se puede comunicar. Quiere decir que si un árbol tiene espíritu, una piedra tiene espíritu, yo tengo espíritu, entonces mi espíritu podría comunicar un árbol o una piedra. Esa es la forma como nosotros entendemos hablar a la naturaleza, comunicar con la naturaleza. Hay un relato muy antiguo de los ancestros, que dice que todo ser es un peregrino, y que el peregrino al final llega un momento que se convierte en un sabio. Pero para esto hay que tener paciencia, paciencia y paciencia. La historia de este relato es que había una época donde un, un señor quería descubrir una iluminación, la gran luz. Y había preguntado a los chamanes, a los sabios, cómo hacer. Ellos le dijeron, pues caminar, caminar y caminar. Un día encontrarás un gran árbol y en ese gran árbol vas a sentar y ver el mensaje. Entonces los años pasaban y pasaban y a veces encontraba grandes árboles, pero en ninguna ocasión encontró esa luz que él buscaba, una como iluminación. O sea, la gran luz, como decimos nosotros. Él empezó a envejecer y pasaba por pueblos hasta que un día en un pueblo donde él pensaba que ya iba a ser su último su último eh, lugar donde llegar y ya no más buscar esa, esa iluminación, este hombre decidió no más buscar, ya se cansó de buscar esa sabiduría. Y de repente le preguntó al mayor del lugar, le dice, mire puedo vivir aquí, yo soy a, a mayor, ya soy anciano, me puede permitir en su comunidad vivir. Y le dice, sí. Dice, pero sería mejor que usted viva un poquito fuera. Hay un árbol que usted puede ir y ahí hacer una casita. Porque aquí adentro hay familias y, y hay poco espacio y usted tiene más espacio ya para que siembra. Entonces el hombre va a buscar el árbol donde estaba supuestamente un lugar donde puede hacer su pequeña chocita y ve que encuentra un gran árbol en ese momento él decide de tanto cansancio sentarse bajo el árbol y de repente ve que ese árbol le habló un árbol grande mágico y tuvo tanto cansancio que lo único que hizo hacer es yo no puedo construir choza ni nada quiero ir bajo el árbol eh, tratar de vivir tratar de construir como mi casita se sentó y cuando él estuvo dormido él empezó a soñar algo de repente este árbol su corona del árbol, que parecía como muchas flores, se hizo una sola flor, muchas flores se hizo una flor, una flor que se abría. Y del cielo, del sol, salía un colibrí, un colibrí que venía como rayo del sol. Venía en varias formas, forma de cóndor, de águila, y cerquita de la flor se convirtió en un colibrí. O sea, cuando abrió la flor, también vio que estaba el sol sobre esto. Y un rayo de sol convertido en un cóndor, después como en águila. Y al final, cuando estaba cerca de la flor, o sea, de la corona del árbol, vio que era un colibrí. Y el colibrí, con su piquito, un colibrí gigante, pues en una corona de un árbol grande, pues inyectó así, dio y, y, y absorbió la esencia de ese gran árbol, de esa flor. ¿Ya? Y después este colibrí salió y regresó al sol, del mismo proceso de, de transformación, de un animal a otro animal. ¿Ya? En ese momento, esta persona que estaba durmiendo, soñando, este este buscador, caminador, estaba sentado bajo el árbol, él se vio a sí mismo como el árbol, él era el árbol. Él fue el árbol en ese momento, él vio que de tanto buscar, y en el momento que él no quería más, sino solamente era una necesidad de encontrar su ser, su casa, un lugar donde estar, ser nada más, solamente ser lo que es. En ese momento, él vio el mensaje del universo, el mensaje del sol, que él era el árbol, y a la vez, todo lo que vio que el colibrí, que al mismo tiempo es el águila y el cóndor, le traía un mensaje del sol, se lo inyectaba, que su cabeza era como una flor del árbol, y que se daba el mensaje, ese fue el mensaje, o sea, le entendió que todo con todo está relacionado, que él puede ser el árbol, puede ser la flor, puede ser el colibrí, como el águila, como el cóndor, como el sol mismo. Y siempre preguntamos, pero ¿qué hacemos nosotros aquí en la Tierra, aparte de comunicar con la naturaleza? ¿O qué deberíamos de hacer? Entonces para mí es una enseñanza que viene una visión. Nosotros somos como la forma, se puede ver, de los dedos. Por ejemplo, cuando nacemos somos así, pequeñitos. Y como el más guapito, el bonito, el inocente. Después somos como jóvenes, un poquito medio raritos, así, queremos novia, queremos casar. Después pensamos que tenemos como presencia, ya hemos logrado, ya tenemos mujer, tenemos hijos, somos maduros. Después empieza la época donde quiero saber quién soy yo o tengo tiempo para mí, ya me voy a envejecer. De repente, de repente sé que hay que aprender algo en este mundo, o sea, el sentido de vivir acá. Y hay dos posibilidades, o de repente caigo así, vengo así, así, así, y caigo directamente en este dedo que es sabiduría, por eso el más pequeñito, o puedo caer así. Significa algo, puff, donde no aprendo nada y no me interesa ser sabio, solamente me interesa, tal vez ya llega la muerte. Ya. Entonces, pero al final esto da vuelta, se repite, significa una reencarnación. Ese es como más o menos decir el sentido de la vida, pero ¿qué es ser sabio? Sabio no es algo, algo del otro mundo, es simplemente encontrar equilibrio, entender que vivimos en un planeta dual y después de entender eso y relacionarnos con esta energía dual de negativo, positivo, claro, oscuro, bien y mal y saber con las dos energías, amarlas, porque tenemos dos de eso, podemos ser bueno, podemos ser malo, construir, destruir. Cuando entiende eso, al final encuentra un punto medio, un equilibrio. Equilibrio de nuestros tres mundos. Y equilibrar la dualidad, tanto lo masculino como lo femenino. Amar tanto a la mujer como a los masculinos. No solamente pensar que nosotros, hombres, estamos eh, lo máximo del planeta, sino saber que la mujer es igual. Ahí, en ese momento, cuando alcanzo eso, ese es el sentido de la vida para mí. Además de eso, debemos recordar que yo había dicho que cuando uno nace, nace sano, normalmente. Nace como un solcito, irradiando, llorando, gritando, riendo, con hambre, con todo, con sueño. Ese es el ser humano, un, un solcito. Entonces, si ya nacemos sano, entonces significa que nosotros sabemos que es ser sano. Y si por ahí el niño enferma, porque debe enfermar con una, dos, tres, cuatro, cinco enfermedades, para entender qué es enfermedad en la dualidad en la Tierra... Y poderse curar él mismo con sus anticuerpos. O sea, si tenemos nuestro equilibrio, nuestra fuerza, y de repente nos duele acá, por acá, hay forma también uno mismo de curarse. Y eso tal vez para mí es algo natural, tal vez para otras personas es algo difícil de entender. Sin embargo, yo puedo decir que esto es solamente la conciencia de que yo tengo ese, ese esa luz, ese poder. Soy de luz, soy hijo del sol. Y por eso, todo lo que esté oscuro, puedo aclarecerlo. O sea, que una enfermedad es una manifestación de algo oscuro en mi cuerpo. Si nosotros encontramos una forma sana, balanceada de alimentarnos, vamos a poder conservar nuestra salud. ¿Por qué? Porque somos seres que nacemos normalmente sanos. Entonces eso es para mí el eh, primer paso para evitar ser enfermo o enfermedades y con esto se evita muchas otras cosas, ¿no? Se evita de tener problemas tremendos porque el ser humano no está lleno de dinero para gastar tanto en, en medicina y medicamento, cubrir enfermedades, curar enfermedades, no se puede. Entonces para mí si hay una alimentación sana, balanceada y pura, que se reciba como el bebé cuando llora para tomar la teta el bebé no llora porque solamente quiere dar una señal el bebé llora porque es su ceremonia como recibe en la leche entonces el ser humano hoy día si come hoy día unos cuantos 34 legumbres y si esos legumbres o ensalada o esa agüita lo toma con afecto consciente de lo que está comiendo con amor Así como el guaguita llorando, haciendo ceremonia, nosotros también pidiendo en la comida, gracias por esos alimentos. Sintiendo que ese alimento es parte de la tierra y él es parte de esa de esa linda planeta que vivimos. Entonces, coger ese alimento con ese afecto ya es doble importante de fuerza. Eso, cuando se conserve y se haga práctica eso día a día, día a día, va a ver que el ser humano no enferma fácilmente. Trato de evitar... Todo que sea artificial. ¿Por qué razón? Porque yo siento que siento que todo que es natural cuando entra en mi cuerpo me da energía y me hace fluir. Cuando cojo cosas artificiales, alimentos artificiales, pues eso hace que mi ser es como me estoy yo mismo nublando, yo mismo eh, deteniendo mi crecimiento espiritual. Es como que yo mismo inconscientemente me estoy tapando de ver la realidad o mejor dicho de ver la verdad de este mundo, las dimensiones y como sigo este camino espiritual entonces necesito de apoyarme y no de bloquearme, con esa mala alimentación yo me bloqueo entonces yo necesito cosas naturales, yo como poco, hago mucho ayuno, muchos días dejo de comer, pero cuando como trato de comer lo más natural posible Si es posible, recién del campo, porque yo sé que en estos productos, en todo lo que usted puede ver en el mundo, aquí en la tierra, en todo está dentro la luz. El legumbre, la fruta, no es otra cosa que una manifestación de la luz, es como que se condensa, se concentra y ahí está la luz. Entonces cuando como, se digiere acá y eso me deja en el cuerpo la luz, la energía, todo lo que necesito. Y en esa luz pues está seguramente proteínas carbohidratos, minerales, vitaminas, todo está ahí, pero ese poquitito en toda esa fruta que como, eso va a quedar, entonces así me siento bien, comiendo natural porque lo natural, lo natural lleva luz y nosotros los seres humanos somos seres de luces, somos seres de luz, entonces yo soy parte de luz, quiero alimentarme con luz esa es la razón por qué quiero yo alimentarme naturalmente y yo sé que eso me hace saludable Yo sé que eso me hace fuerte y también que eso me aclara la vida. O sea, ya no me hago nublado, no me hago oscuro en mi camino, sino por lo contrario, me lleno de luz, aclaro mi camino y se abren las puertas. En mi caso, yo podría decir que para ayudarme a encontrar un equilibrio en este tiempo donde vivimos en una ciudad dentro de edificios donde todo está difícil entender los mensajes de la naturaleza y por qué porque la naturaleza es que nos enseña todo y ella va alineadita nosotros estamos en esta etapa de pubertad un poco desorientados o desequilibrados entonces en esa etapa muchas personas tal vez necesitan este este practicar del pasado esta sabiduría ancestral por ejemplo Yo para reencontrarme en mi, en mi interior en coger esa tranquilidad yo voy afuera al campo cuando estoy en una casa y prefiero andar sin zapatos, ¿ya? andar sin zapatos y también busco un árbol, voy donde un árbol, lo saludo, el árbol para mí es un mayor, él tiene más sabiduría, busco un árbol viejito, un árbol de cientos de años, voy, lo saludo, lo comunico que deseo, deseo su tranquilidad, deseo parte de su desarrollo natural de evolución, deseo que su calma en esta pubertad me la transmita. Entonces voy, saludo, me siento después abajito del árbol y ahí dejo que servo me transmita su energía. ¿Y por qué? Porque mi cuerpo es lleno de energía. Somos espíritu, espíritu es energía, energía es luz. Entonces, si eres lo mismo, entonces puedo comunicar con él y puedo dejar que me, me contagie un poquito de esa tranquilidad de la misma forma necesito también limpieza mi cuerpo se siente mal se siente como confuso entonces voy a una cascada voy a un río voy a algo que se mueve al agua que me limpie entonces también le pregunto le converso y le dejo simplemente que su energía me la transmita que me contagie un poquito de su energía y ellos como son ancianos abuelos mamás Madre tierra es mamá, femenino, significa como madres siempre están dispuestas a ayudarme. Solamente que yo debo hacer el primer paso de ir y preguntar y dejar tal vez un poco orgullo, que no me gusta esto, si me gusta, simplemente ser como antes, ser como los antepasados. Y aceptar que ellos sabían esa forma de vivir y caminar ese lugar y pedir madre agua, madre río, cascada, arbolito, eh, transmíteme tu sabiduría de tranquilidad, de paz, de armonía y así funciona para mí. Yo practico algo de los antepasados, algo de los sacerdotes del sol, algo que en toda cultura antiguamente era un secreto, desde la egipcia, hasta mayas, incas, la última cultura solar, los incas, esto se conservaba como un secreto para sacerdotes y sacerdotisas, pero yo vi que ya no puede ser un secreto, porque nosotros vivimos en el extremo de la oscuridad, hay que compartir. Entonces por eso me decidí un día a enseñar a todo el mundo que pueda y yo mismo practico y yo mismo soy una prueba que funciona. Si es que hay una dolencia con la meditación del sol, uno puede vivir sano. A qué doy gracias a la salud que llevo a, tal vez eh, el deseo y el caminar del crecimiento de mi conciencia y de atraer energías positivas, es a la meditación del sol esta meditación del sol para mí es el fundamento de mi caminar lo practico de niño y cada vez más intenso más intenso más tiempo más tiempo más tiempo para mí es como mi llave para abrir puertas más o menos así esto lo hago de esta forma en la noche yo dejo siempre un vasito de agua Esta agua debe ser un agua pura que haya se haya movido de una vertiente, de un río, un agua que no está tratado, que está libre. Entonces en un vaso de lo dejo de cristal o de cerámica, lo dejo un vasito de agua que reciba los rayos de la noche, de la luna, del sol de la noche, de las estrellas. A este vasito le pongo una cinta roja para que proteja, que llegue buenas energías y el agua que es receptora y que almacena información va a recibir la información de la noche que es la información del nuevo día el caminar del sol por la noche esta agüita la voy a consumir por la mañana antes de meditar con el sol lo que hago es cuando me levanto o mejor dicho en el momento entre despertar y dormir pues Antes de abrir mis ojos, hago que yo digo mis agradecimientos a este nuevo vivir, como nuevamente nacer un día, yo voy a nacer en ese día, entonces agradezco al Gran Padre Sol, a la Gran Luz, el Sol Central, a la Madre Tierra, a la Madre Luna, a las Pleiades, los antepasados, a ellos agradezco este nuevo día. Entonces con este agradecimiento, antes de abrir los ojos, estoy aquí mandando ese deseo. Después de que he hecho esto, yo río tres veces, así. Me despierto abriendo los ojos con risa. Quiero eh, seguir el ejemplo del sol, irradiar. El sol irradia alegría en todo el mundo cuando el sol eh, alumbra, la gente se alegra. Entonces yo trato de seguir el primer eh, mensaje del Padre Sol. Entonces río y este mensaje de enviar al universo risa o alegría o felicidad me va a traer en el día cosas de alegría, cosas de felicidad. Eso es lo que yo hago eh, primerito, después levanto y eh, enfago un poquito todo Entonces tomo el vasito de agua, tres bocados de agua Tomo y esta agüita lleva información con esta agüita en el cuerpo para recibir información Entonces yo voy sin zapatos en mi caso al jardín Y en cuando estoy en casita, cuando estoy en campo pues salgo directo al campo y voy a mirar al sol La manera de hacer esta meditación con el sol, de llenarse de luz, yo la hago por medio de los ojos, de las palmas de las manos y por la corona. Aunque yo lo hago de esta forma para aumentar la cantidad, porque en realidad todo ser viviente recibe luz, quiera o no, sino que es como respirar, podemos respirar mucho mejor y sin embargo cogemos lo mínimo para sobrevivir lo mismo pasa con la luz, podríamos aumentar la cantidad de luz en nuestro cuerpo o espíritu sin embargo cogemos lo mínimo, porque no sabemos cómo hacerlo tal vez primeramente mi centro energético lo despierto, los abro los ojos de poder, de las manos hasta que siento electricidad, luego quiero sentir el espíritu de la tierra de la misma manera Y siento su aura. Se siente un calorcito, una fuerza. Es increíble, pero todo el mundo puede probar esto. No es ninguna magia, esto funciona perfectamente. Es la magia más más útil y que todos pueden practicar. Después de esto, pues esa energía con mis manos o mis centros energéticos de las manos abiertos, voy a coger la luz del sol por los ojos y al mismo tiempo por las manos y así miro al sol lo miro un largo rato pero cuando una persona empieza será bueno que lo haga de minuto a minuto tal vez tres minutos, cuatro, 5 hasta 9 y después de un tiempo pues hasta 21 minutos así podría aumentar pero yo no recomiendo hacer de golpe mucho porque sus ojos no están preparados nosotros que ya hacemos años entonces podemos hacer un poco más Y también recomiendo a esta hora donde el sol va, donde el sol viene, donde el sol duerme, donde el sol despierta. Después de haber hecho esto, de mirar al sol, al mismo tiempo le voy a saludar de una forma antigua con un símbolo y movimiento de mis brazos. Voy a convertir mis manos en un triángulo. Y dentro, en el centro de ese triángulo, ubico al sol y lo sigo mirando por unos segundos más. Luego de esto... Cierro mis ojos, encierro la luz y sigo saludando con esta forma, uniendo las palmas de las manos. Y lo saludo con mi mundo superior de sabiduría, de amor, medio e inferior de sentimientos. Y en ese momento de saludarlo, hago contacto con la Madre Tierra. También la estoy saludando y por medio de mi corona la luz del sol sigue llegando y poco a poco me voy a levantar, mis manos van a tomar esta forma, mano izquierda abajo, mano derecha arriba y me voy a enderezar y en esta posición puedo hacer el segundo paso que es meditar entonces Esta meditación, como decía, es como brillar, es como alumbrar, es como encender nuestro propio sol interior. Nosotros tenemos un sol interior que está ubicado en nuestro corazón más o menos, en nuestro espíritu a esa altura, y este sol lo hacemos brillar. Y durante la meditación del sol, lo que pasa es que dentro de mí veo esa luz que recibí, veo como un sol, y empiezo a ubicar mis pensamientos solo en ese sol interior mío. Después de sentir ese sol, ya dejo de pensar y me siento o siento que soy parte de este gran luz en el corazón mío, el sol. Y así es como empiezo a meditar, que es como estar eh, en un mundo mágico que está aquí mismo, este es adentro de uno. Y estoy así y hay momentos en el cual este luz me hace entrar como en una luz más gigante, Algo que ya no puedo explicar así fácilmente con las palabras, de donde poco a poco voy regresando, regresando y al final ya abro mis ojos, me siento y empiezo por abajo. O sea, la meditación es sentir la raíz para mí y después encontrar la gran luz.